visitas eh, puntuales que tienen que ver con reclamos de vecinos y vecinas, más precisamente vecinos y vecinas de el barrio Butaló, están reclamando nuevamente, y no es nada nuevo esto, eh, el, el asfalto de la calle Macachín. En realidad en ese barrio ha pasado de todo, ya lo hemos contado en un, los últimos cuatro años de Alto Laguirre, el tema es que esto sigue ocurriendo y los vecinos vinieron a reclamarle. Ahora, a este consejo, a ver qué pasa con las obras sobre todo del Asfaltado. Eh, hay un vecino que estuvo junto con parte de la agrupación de vecinos eh, que se conformó en el, en el Butaló, eh, que vino a contar su experiencia, pero también a reclamar esto del de, eh, asfaltado. Eh, decimos tu nombre, por favor, y, y este, eh, qué pasó con, con los concejales. Buen día. Buen día. Mi nombre es Cabasa Néstor. Con los concejales vinimos a plantearle que hace más de un año que la empresa se encuentra trabajando dentro de nuestro barrio, en la tercera etapa teóricamente, dado que nosotros vimos que se está informando que Butaló está cumpliendo con la tercera etapa, lo cual no es cierto, porque si es así nos van a dejar un trabajo a medias, ¿sí? eh, siendo que el asfalto es intransitable, el poco asfalto que han largado, y en mi caso particular me pasó de que en una de las irresponsabilidades propias de la empresa que habían puesto asfalto, lo volvieron a romper, y a mí tengo la desgracia de que se me cayó el vehículo entero prácticamente adentro de, del pozo, vino Tránsito, me lo sacó, o sea, lo sacó del pozo, y ellos, la grúa de Tránsito se cae dentro de otro de los pozos que dejó la empresa. Ya estaba tu auto caído y se cayó también la grúa. Exactamente. La grúa que me saca, al sacar mi auto, la trompa de ellos cae en el pozo de... ¿En qué calle? En la calle La Jarilla en el trayecto de entre Perón y Macachín, a 10 metros de Macachín que es donde yo vivo eh, bueno, yo tuve la desgracia de que a mí se me rompe el tren delantero de mi vehículo que es mi único medio de movilidad eh, y hasta el momento no tuve respuesta, a mí me pasó esto el 23 de abril, que se me cayó el vehículo quise presentar videos y demás pero bueno, como la comisión de los concejales estaba tenía otras actividades no lo pudieron ver pero eh, yo la verdad que me... La verdad que a mí me complica muchísimo. Toda esta comisión o este grupo de personas ya lo vienen reclamando esto hace mucho tiempo. Yo no sé si vos es la primera vez que venís a reclamar acá al Consejo. Sí, eso eh, es la primera vez que vengo, que, veo, que vengo al Consejo a reclamar, pero bueno, nosotros como vecinos hace más de nueve años que venimos reclamando, pasaron diferentes gestiones municipales y diferentes eh, empresas que trabajaron en el barrio, pero ninguna nos da una solución. ¿Y eh, qué respuesta le dieron ahora los, los concejales, si es que pueden darle alguna respuesta a lo que ustedes piden? Respuesta concreta no nos dieron ninguna, más simplemente nos dijeron que iban a poner el ojo sobre, sobre la, la empresa exactamente, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta porque esta obra lleva más de un año y medio, en el trayecto que yo te comento de Jarilla a Macachín, eh, sí, perdón, de Jarilla entre Perón y Macachín, pero en todo el barrio lleva alrededor de un año y medio y hasta el momento nosotros como vecinos no vemos ninguna inspección municipal y se está tapando parte de la obra que ya no se van a poder eh, reabrir, hay que volver a romper y volver a molestar a montones de vecinos que estuvieron, eh, hay pasaje, por ejemplo el pasaje Gatica estuvo más de 15 días cerrado, intransitable, vive gente mayor, eh, lo único que nos dijo el consejo es que nos quedemos tranquilos porque tiene garantía. O sea, ellos están previendo que si hay alguna falla, se va a hacer cargo la, la garantía de la empresa. Nosotros queremos evitar llegar a la garantía y que la empresa trabaje correctamente. O sea, la obra de la Macachín es el asfalto, pero no tiene asfalto todavía. Exactamente, no tiene asfalto porque ellos nos informan que están esperando que se terminen el resto de, la, de las obras, las cuales obra pública en el barrio nos dijo que ya estaban terminadas ahora el consejo lo que nos dice es que faltan ciertas eh, pruebas hidráulicas en las calles adyacentes de la, de la Macachín por eso no se afalta pero son cosas que a nosotros nos dicen otras cuando están allá realmente no, nosotros queremos la verdad si, van, si no está apta para ser asfaltada que nos digan las causas Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a Néstor Cabaza, él es vecino del barrio Butaló. Se le cayó un auto dentro de un pozo en la calle Las Jarillas y cuando se lo estaba sacando una grúa municipal también se cayó. Toda esa zona, ya conocemos, es un desastre todas esas calles. Están haciendo una obra, pero los vecinos están reclamando celeridad, pero sobre todo que esa obra se haga y se haga bien. ¿Qué lo tiró, Che? ¿Cómo está el barrio Butaló, eh? Siempre es noticia, Mauro. No, no es no, no, nada no es nada nuevo. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos escuchando a los vecinos. Sí. Escuchamos un nuevo vecino, una nueva voz, sí. porque habitualmente escuchamos algunas voces más o menos repetidas, pero este vecino le pasó algo puntual, pero como él dijo hace nueve años que están reclamando esto, no es de ayer. Bien, Mauro, excelente la jornada de... Hoy martes, eh, tuya por lo menos, movidita, eh, movidita, me voy a eh, tomar un café, dale, eh sí, eh, a tu casa. ¿por sí, por supuesto, sí. no voy a pagar un café en el centro que sale carísimo. No, pero además está cerrado, Mauro. No se no, puede. No, bueno, todavía. alguna MPM, pero bueno, un ¿Ah? café sale, 80 pesos, una locura. ¿En serio? 80, 80 pesos sale un café. Mira vos, sí. y, y 25 para estacionar dentro de pronto. Sí. Che, bueno, Mauro, gracias. Se fue Mauro. Se fue Mauro. Bueno, lo perdimos. Se fue Mauro, pero llegó lo mejor de lo mejor. Llegó lo mejor de lo mejor. Eh, ha venido temprano. Venido temprano. Gabaza, era... no Cabaza, Cabaza, como el vecino este del Bútalo. 9.33 minutos. <música> Seguimos. Fuiste un espejismo, pero este es el fin.